See, I've had enough of this Babylon say we know thing, but we all lie And when Babylon for where we, we gon' fall back? We know it's slavery, it doesn't favor we So roads, streets of gold, that's what we pave and see So follow me, take me back home Ride with me To the way things used to be I free. Just to be afraid. Let them know. Senegal, I'm a new Zerang. Fing a Tina que les cuente algo yo como contar no sé qué contar no es verdad pero tengo tengo una espinita clavada en mi cuerpo que además desgraciadamente yo no hice nada por cogerla y se llama guerra de Irak y parece ser que hay declaraciones de personas que han intervenido directamente en el genocidio, la masacre la invasión el subyugar a todo un pueblo del cual hay cuatro millones de personas exiliadas no viven en Irak viven en Jordania, en Siria, Libia donde han podido ir nadie sabe el número de muertos Sí sabemos los que han muerto del bando americano sabemos también que no hay ejército en Irak son todos mercenarios Todos, todos. Dentro del ejército norteamericano hay coreanos, hay chinos, hay negros, hay suramericanos. Entonces es como eh, involucrar a todo el mundo, ¿no? Porque el iraquí ya no tiene una referencia, no es el rubio masticando chicle que viene a atacarme, no. De repente ve a un chino o ve a un negro. ...entonces no entiende nada... ...porque no sabe quién es su enemigo... ¿Vale? ...entonces el problema... ...el problema es grave... ...porque eso empezó hace exactamente 5 años... ...con un barril de crudo a 19 dólares... ...cuando la señora Ana Palacio... ...en el Congreso... ...dijo que España por contribuir... ...apoyar la guerra le iría bien... ...al día siguiente el barril estaba a 23 dólares... ...y hoy... ...5 años después tenemos el barril a 108 dólares si alguno de ustedes tiene la capacidad para poder analizar esta cuestión llegaremos a, un, a, un, a una conclusión la puñetera la puerca guerra de irak la pagamos nosotros que somos los que consumimos el petróleo entonces ¿vale? eso es lo que hay, es decir, hay quien lía el lío y otros cardan la lana España ya tiene 190 muertos y 2000 ¿cómo se llama? 2000 damnificados heridos, ¿no? hagan cuentas yo que he estado en un hospital por cada noche me cobraban 2000 y pico de euros imagínate lo que no va a costar todo eso ¿vale? así que No sé qué más contar. Vamos, música, Pili, por favor. to you. Si está Rafa en, en antena, ¿estás por ahí, Rafa? Sí. Hola, bueno, Rafalillo, mi niño, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa, Rafa? ¿Cómo esto? Estamos en antena. Es ¡Claro! Oh. ¡Hey, saludos! ¡Saludos, la laguna! ¡Saludos, Tenerife! Igualmente, ¡Saludos a todos! Te saludamos desde la tierra del NAP. Ok. Eh, del NAP, NAP Pimpol. Bueno, tengo. Muchas buenas noticias, sí pero en primer lugar tengo que presentaros a Ismael, Ismael Endiai, sí. que es director de una escuela Ajá. que se desarrolla con muchas dificultades, Obvio. pero que no da un paso atrás y solo da pasos adelante. Qué mal. Él habla español, aunque uh -huh. no hay español en su escuela, sí él sí lo hace y bueno, pues es una gran suerte para que cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera conectar su instituto o su escuela con esta escuela y apoyar, puede hablar con él os pues lo presento, Ismael en el otro lado tienes a los amigos de la organización Fuente Humano Se los paso hola hola Ismael, bonsoir, ¿Cómo se va? sabat? Va bien, la si ah como si, sí, como sa como si, sí, como sa sí. ah bon, bueno, d'accord, d'accord ¿Puede usted hablar español? Claro, no, hombre, tú? claro. Pero me, me apetece sí. mucho también saludarte en la francofonía. ¿Eh? No, no, no comprendo bien. Las líneas no el bien, no bien. Ok, ok. Bueno, Ismael, vamos a ver. ¿Qué tal va todo por ahí? A ver, parece que tenemos problemas de línea. ¿Me oyes? Sí, te oigo bien. Vale. No, ¿También? yo estaba preguntando que qué tal iba todo por ahí. Ah, venga, ¿qué tal va todo por aquí? A ver. O sea, es preguntar qué tal todo va por ahí y ya. Venga, Pirucha, recupera eso. Bueno, pues nada. Eh, ¿De qué podemos hablar? ¿Hablamos de algo? De fútbol no, porque ya sabemos cómo va. De política menos, porque no veas cómo les ha ido, ¿no? El partido perdedor sigue perdiendo. Los de los cocas siguen... Eh, ...escaqueados por la banda también... ...es decir, es como... ...yo una vez hablando con Julio... ...un gran hermano que está... ...en el Sáhara... ...que espero que nos pueda oír también... ...está ahí ahora mismo... ...bueno, pues este hermano me dijo que cuando viajamos en México... ...él estuvo leyendo las profecías mayas... ...y dice que estamos en los 20 años de silencio... ...y que estas arrancaron en 1992... ...es decir que para el año 2012 volverán otra vez las comunicaciones a fluir. Que debe ser el tiempo que habrá que pagar por todas las perrerías que se han hecho y que pues tardará su tiempo en, en que se pueda eh, subsanar, si es que esto se puede subsanar. De todas maneras, cualquier ser humano que haya sufrido en Irak eh, la.. la la dominia, la aberración la, la, todo eso necesita tres generaciones para que se lo olvide que son 90 años ¿Qué se dice pronto somos nosotros los españoles y todavía estamos buscando los restos de los que fallecieron en, la, en el golpe de estado a la república del 36 somos nosotros que todavía estamos aquí con una iglesia que es política con unos curas que son unos sinvergüenzas ...que si hubiera paro... ...de verdad irían ahí... ¿no? ...porque el paro no existe... ...el paro es un cachondeo... ¿no? ...y los curas si parieran... ...el aborto muchísimo más... ¿no? ...en fin... Y, ...y como yo no quiero saber nada con esos cuervos... ...solamente espero que haya... ...aquí en Canarias lo más pronto posible... ...una oficina para poder apostatar... ...de acuerdo... ...porque yo no quiero saber nada con esas personas... ...a mí no me atraen en nada... ...lo no, no, no siento mucho... ...de acuerdo... Entonces, qué es ¿eh? al paro, no te oigo. No ha habido una oficina en Madrid. Sí, está, está de, bien. la primera que se ha habido. Pero mira, no es eso solo. Es que mi hijo no está ni bautizado, ni está confirmado, ni está, está limpio. Se lo dije cuando cumplió la mayoría de edad. Digo, mira, entre cuestiones laborales y por aquí y por allá, no le hemos dedicado esto el tiempo, no le hemos hecho nada, estás limpio. De ti depende de lo que quieras hacer en un futuro. A mí no. Yo con 4 o 5 años me en un colegio de, monja, de monjas. Y cuando ya me curraron bien, entonces me metieron en los hermanos de la Salle. Que también no te lo pierdas. Pues este por lo menos ha tenido la suerte de estar limpio, ¿no? ¿Se ha un niño también al nacer? Sí, bueno, pues este nació y de bautizarle nada. ¿Para qué? Venga, pili, ponos con África. no representa el PP. Hola. <coughs> Hombre, Rafalillo, mi arma. Venga, vamos a ver si ahora conseguimos una buena emisión. Véngale. Vamos a ver, importante. Estamos hablando con Ismael de los problemas para poner una conexión de internet para comunicar a jóvenes estudiantes de aquí con jóvenes estudiantes de Canarias. Tenemos dos problemas en resumen. Uno es técnico y se encuentra aquí, en África. Y el otro es humano y se encuentra allá, en Europa, en Canarias. Porque eh, digamos que la gente en Europa está muy ocupada y no tiene en cuenta que pueda aprender algo y que pueda encontrar lo que necesita comunicándose con África. Entonces hay que hacer eh, convencer a eh, enseñar, mostrar el camino, la ruta de conexión con África a la gente de Europa y hay que centrarse en aquellos que están más mmm, abiertos en un primer momento. Y aquí tenemos el problema de eh, la cuestión técnica. Lo estamos funcionando con pequeños sistemas rudimentarios y vamos a intentar poder traerle uno cuanto antes aquí a la escuela de Ismael en Diay. Mm. ¿Estamos en antena? Sí, sí. Sigue todo en orden. Bien, sí. vale. Entonces, eh, quiero dar un momento la palabra a Ismael antes de contarles las distintas cosas que han ocurrido durante la semana, eh, ya que, bueno, su escuela se podría beneficiar de esa conexión de Internet que queremos poner en, en la casa de Amadú que es el colaborador del puente humano desde el año 2004, aquí en General, uh -huh. y extenderla mediante Wi-Fi. Y ahí necesitaremos ayuda técnica para poderlo hacer correctamente y también conseguir un ordenador para ponerlo en el colegio. Claro. Es decir, por un lado, el teléfono con las manos libres con ese aparato y por otra parte, el, el, el eh, Internet. Sí. Ismael, el profesor de español. Y bueno, eh, Ismael, ¿tú qué crees que, tienen que, que, que pueden aportarse en común los estudiantes de... Senegal y los estudiantes de Canarias en este momento. Sí, sí, sí, sí, es una idea que me, que me, que me gusta mucho, este, de eso de conectar a los dos mundos porque son, digo, dos mundos diferentes y por un lado Europa y sobre todo cuando se me habla de Gran Canarias, de las Islas Canarias, les digo que no está lejos de África. No. Claro. Eh, y es posible que nos conectemos los dos. Eh, quiero hablar de mis alumnos ahí, aquí y los alumnos de, de la isla. Esto sería una experiencia muy, eh, muy, útil para los dos. Claro. ¿Qué piensa usted? Yo creo que cualquier medio de comunicación que, es, que ¿Sí? implique, perdona, que implique ...que las personas que están más o menos limpias de mente y de corazón... ...puedan comunicarse y a través de la palabra entender... ...que no hay ninguna cosa rara, ni animosidad, ni nada... ...sino más bien que yo quiero conocer cómo tú eres... ...porque lo que me cuentan aquí no tiene nada que ver con lo que es la realidad. ¿Comprendes? Aquí en este país donde yo estoy, donde se llama Europa... Todavía cuando se hablan de África se creen que es un tío con un taparrabos y un hueso en la nariz. Sí, sí, Ismael, sí, sí, sí, es así. ¿Sabes? No creas que aquí todo el mundo usa el, la literatura para leer. No, no, aquí la gente se enclaustra con la tele, se come la tele, se come el coco y todo lo que haga falta, ¿entiendes? Somos, somos imperfectos. Somos imperfectos porque lo tenemos todo pero resulta que lo debemos todo. Es, eh, es una bu buena fórmula, pero lo, el problema, como lo ha dicho Rafael, es humano, ¿eh? no es técnico solamente, es ¿eh? sobre todo humano, y es el aspecto que me, que, me, que, que me gusta mucho. Claro. ¿eh? Y lo que dice usted también es importante, la comunicación es lo que tenemos nosotros los humanos. ¿No? Eso es lo que, que nos no, no ha hecho grandes. Que tengamos, grandes, la, eh? tecnolog ¿Eh? que tengamos la, la tecnología, el dinero, la vida, que parece fácil, no digo que es fácil, parece fácil o muy fácil que la que conocemos aquí, pero nosotros también tenemos algo que aportar en nuestra diferencia, por ejemplo. Claro. ¿Eh? Claro. Y ha dicho, ha hablado también de, de mente limpia, Sí. Esto es importante también Aquí la tenemos la menti limpia Pero aquí no tanto, ¿sabes? Aquí las mentes andan con el Nike, el O'Neil, eh, Las gafas no sé qué eh, eh, el, el, el cruzadito, el break and dance, el roboco, ¿Sabes? Aquí se vive muy artificial Lo, lo superficial, lo super... claro. eso es lo superficial claro Es la superficie No es lo, la hondura de la, de la persona No, ¿por qué es no? Todo es, todo es su apariencia Claro, claro ¿Apariencia? ¿No? Sí, sí Bueno, no... Eh, si cosa, voy a pasar a, a Rafael Ya, no, suave, tranquilo si Bueno, no. para, para hablar de las cosas que hemos visto durante esta semana eh, Bueno, hay una que me gustaría contar con la opinión de, de Ismael Bueno, hay muchas que me gustaría contar con la opinión de él Pero una vez es que aprendí una palabra que es saufek y es la paz interior mientras que Jam es la paz exterior, ¿no? Es una palabra árabe, ¿eh? Taufek. porque aquí somos eh, la gran mayoría musulmanes, mm. musulmanes. Y a veces, a veces utilizamos en nuestro idioma palabras árabes que tienen que ver con el Corán, el libro santo de los musulmanes. Sí. Taufer, efectivamente, mm. significa una paz, pero no la paz que, que conocemos cuando no hay guerra, ausencia de guerra. No. Es una paz personal, una paz que sentimos dentro de nosotros. Está muy bien. ¿no, Taufer, mete si, si, si, si, si, si, si, a... W, F, E, mm, J. ¿Por qué no? Porque se produce de la misma manera que la J. ¿J oh, o no, k, -H. k -H, pero la KH la pronunciamos como la J. Está muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, bueno, recibimos otra, otra ese gran mensaje. A... Que haya mucha paz. <ríe> Tauje para todos. Que haya... Que haya Taufej para todos claro. y jam también para todos, ¿no? Y yam, y Alhamdulillah. Eh, bueno, en este momento Amadúba y Sonia, la profesora del Instituto del Puerto de la Cruz, María Pérez Trujillo sí. y un amigo que se llama José, y Fatímata y el pequeño Musa se encuentran parados en la carretera de Podor a Luga. Han ido a hacer una pequeña excursión a la playa, la zona costera más próxima de Luga, y regresando se les ha roto una rueda, parece ser que se ha roto pero bastante y creo que no tienen repuesto, con lo cual han llamado a un amigo para que se acerque a ayudarles. Eh, por eso no están participando ahora aquí eh, quería comentarles varias cosas uno, Ibrahima Cámara, nuestro amigo guineano en Dakar está sacando mucha de utilidad de la, cámara, de la pequeña cámara de vídeo que le enviamos y ha podido entrar en contacto con una asociación que trabajan en un barrio que se llama Amitiesis... y que trabajan sobre el tema de la migración clandestina, intentando dando dar información verídica sobre pues qué es lo que realmente ocurre en el proceso y, y bueno por lo menos información, ¿no? Mm. Y y, el, y ha firmado con ellos quiere que entremos en contacto más estrecho con esta asociación y tiene esas imágenes que mañana las recuperaremos en Dakar para llevarlas también a Tenerife. Por otra parte, hemos parado en el vía a vía, que es este alojamiento de Dakar, donde ya ha estado, pues, Pili, Manolo, eh, Julio. Julio, sí, estáis ahí. Sí, sí, estamos todos ¿Sí? aquí, claro, Rafa. Sí se odia, ¿no? venga. Entonces, bueno, en el vía a vía también desarrolla unos proyectos de ayuda a unos niños de la calle, Talibé, Y ahora han creado otro proyecto para ayudar a la escolarización de las hijas, de las mujeres que mendigan en el barrio de Yof, que Porque no tienen dinero, tienen que mendigar en la calle. Pues bueno, están ayudándoles a que sus hijas puedan tener una escolarización. Claro. Y como mañana vamos a encontrarnos en ese lugar, en el día a día, eh, Adrián Castellote, Oyana y Marijose José, que vienen desde Canarias y desde Zaragoza, Vamos a tener ahí una reunión y al día siguiente, por la mañana, el jueves, vamos a conocer ese proyecto que está muy cerca del día a día y vamos también a pensar cómo estrechar más lazos con esta organización que está creada por una mujer belga y un senegalés, que son matrimonios uh -huh. y que pues nos parece que trabajan bastante ejemplarmente. Así que podemos intentar unir fuerzas, ¿no? Claro. Ese es uno de los, de los temas. Luego... En el Liceo de Dara, en el Instituto de Dara Yolov, hemos estado, hemos hecho unas grabaciones con los estudiantes de español y una presentación de la cooperación. Esta, eh, parece ser que por fin van a poder viajar cuatro estudiantes de Dara Yolov y un profesor a España, no sabemos cuándo, a lo largo de este año. Hay dificultades para conseguir los visados en la embajada pero eh, parece ser que se ha abierto una, un camino para conseguirlo. No hay que bajar la guardia y habrá que trabajar mucho para que eso se haga realidad y durante una semana o diez días puedan conocerse los profesores y alumnos del puerto de la Cruz y los de Dara Yelof. Respecto a San Luis, el grupo de, el grupo de música Sector S eh, saluda a todo el puente humano, Traemos imágenes, con mensajes de ellos para que los veamos luego con tranquilidad allá en Tenerife. Pero hemos trabajado duro en estos dos días. Ellos habían hecho un videoclip con nosotros, que seguro que videoclip, ¿no? Claro, yo lo dejé en Salou al colectivo de senegaleses allí. Que tú sabes que Salou... ¿Cómo, cómo? Salou es... Mira, ¿le puedes contar brevemente a Ismael en qué consiste el videoclip y a los oyentes, a los amigos que están escuchándonos, el videoclip de sectores que hicimos, embarque ah. inmediato? Por supuesto, es eh, en un videoclip toda la historia de cómo se desarrolla la travesía eh, en Cayuco desde, desde África a las Islas Canarias, ¿no? Y, y mezclando niños... Que cantan que, que, vamos, que esos niños, cuando sean mayores, su intención es venir a Europa. Así de claro. Eso es eh, un poco el mensaje del vídeo, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Se lo dejé al grupo de senegaleses. Salou es el lugar de España, del continente, que más eh, ciudadanos de Senegal tiene inscritos. ¿Vale? Y a, es, a ese colectivo se lo dejé. Que son muchos de Luga, por bueno. cierto. Lo estamos utilizando como un material pedagógico, Ismael, para producir contacto entre la gente de. Exacto. También en las escuelas, mostrar pues, sí. eh, en qué condiciones. Uh -huh. Hoy estoy. ¿Estás pensando en el videoclip? Lo hemos titulado y lo hemos subido a internet. ¿Qué está haciendo allá? ¿Está esperando? Sí, está escuchándolo. Bueno, estoy proyectando aquí las imágenes. Ya, ya te lo fondo Para que Ismael pueda ver pues lo que están contando. Y bueno, le dejo Ismael viendo un poco lo que contiene las letras y continúo explicando cómo ha avanzado la cosa con sectores. Vamos a ver, han conseguido con el videoclip, pues, comunicación con el exterior y reforzar el conocimiento del grupo dentro de Senegal. Eh, están muy contentos con el videoclip, la gente, pues, dice, oye, qué bien, habéis hecho un videoclip muy bueno, y ellos, pues nada, han promocionado al videoclip y también han hecho conocer el trabajo del Puente Humano. Pero, claro, se queda la cosa todavía muy limitada, en ¿eh? hacer un álbum que aquí en Senegal se tendría que editar en cassette ¿no? Y, eh, y también eh, conseguir hacer un festival, ¿no? Un pequeño concierto que costaría unos, unos 120 euros, los gastos para hacer el festival. ¿Nada más? Entonces, estamos... Sí, sí. ...estamos viendo que... ...como vienen estudiantes del Instituto de los, Lavi de los Gladiolos... ...a... ...aquí, a Luga... ...en junio... Uh -huh. ...podríamos contar... ...le hemos dicho a sectores... ...si querrían participar de todo el tiempo de trabajo en común aquí en Luga... Uh -huh. ...y por supuesto pues se han animado mucho... ...les ha gustado mucho la idea... ...y podríamos hacer el festival aquí... ...aprovechando de la presencia... ...de estos 40 jóvenes estudiando animación sociocultural... ...y los gladiolos en Santa Cruz... ...así que... ...esa es un reto interesante... ...que también podría entrañar el tener... ...una reunión del Puente Humano... ...de toda la gente que estuviera aquí... ...en Luga... Sí. ...y una reunión de toda la gente que estuviera... ...en Tenerife... ...entonces haríamos dos reuniones... ...iríamos todas las personas que estemos en Tenerife... ...a un lugar... ...y todas las personas que estén en Senegal... ...estarían en otro lugar... ...y ahí es donde conectaríamos los altavoces... Los teléfonos, los ordenadores, nos comunicaríamos y decidiríamos juntos cosas. ¿Qué les parece la idea? Pues muy bien, muy bien. Lo importante también, a ver si podemos conseguir esa posibilidad de poder enviar materiales que no tenga que ser a través de, ¿sabes? El pasajero del avión, que es muy bueno porque se llega, ¿no? ¿Me entiendes? Pero conseguir que ese país, que esos dirigentes permitan que su gente... Claro, acuérdate... Lo que yo siempre te... No, no lo digo yo, sino que lo oí, ¿no? Que un pueblo subyugado solo es posible si es inculto y pobre, ¿no? ¿Comprendes? Entonces estos dirigentes que no, que no entiendan que esa es la panacea, porque es falso, eso era antes, cuando la gente tardaba días en llegar, pero ahora, que va todo a la velocidad casi de la luz, es imposible, ese mensaje no, no, no se aguanta bajo ningún concepto, ¿no? ¿Vale? Bueno, sí, y que, que, que hagan los políticos que, que viaje... suelten un poco de la pasta que les están dando que de aquí le están cayendo tropecientos millones de euros ¿eh? mm. <risa> también tenemos que aprovechar ese viaje porque si hay 40 personas que toman un billete de avión se dispone de 40, ordenadores. 40 kilos de equipaje porque, eh, distribuibles en dos bultos bien pues cuáles no no son imaginan, ordenadores eh, tío. que hay ¿no? ordenadores lo bueno, único entonces, que había... Deja... hemos, hemos... Hemos grabado otro eh, material para otro videoclip. Hemos dado un taller de edición de audio para que con el ordenador que tienen han aprendido cómo, cómo poder grabar ellos mismos sonido y cómo editar el audio, como estamos haciendo nosotros ahí en Geneto, en la radio, ¿no? Sí, sí. Y luego les hemos regalado un micrófono y también una tarjeta Wi-Fi para conectar el ordenador porque hay alguna red inalámbrica... Abierta en San Luis Ole. y estando cerca de donde está esa red inalámbrica abierta, se pueden conectar gratuitamente utilizando esa tarjeta wifi. Chachi, ¿qué? Hemos trabajado, ¿no? Oye, pues sí, sí, claro que sí, o un aplauso. Todos te aplaudimos Rafa, ra, bien. ra, ra. ¡Viva Senegal! No, ¡Viva Senegal! Es... No. Tú también has Dice, hecho muchas que cosas. Vamos a Madú, que hablar con Amadú, a ver si viene luego, si viene de Potu, sí. para que termine de contar. Y respecto. A la realidad del país, qué novedades eh, que hemos visto, nos han podido contar a Madú, otras personas. Pues en cuanto a una de las matemáticas, es que hay gasolineras de una compañía de Libia, ¿no? Sí. Oil Libia. Libia Oil. Sí. Sí. Es, es algo nuevo. nuevo, pero ya está en muchos lugares. Ah, Hay no. una compañía de, de petróleo Livia, de, sí. de Libia que ha entrado aquí a competir pues, con las americanas, ¿no? Con, con Elton y Exxon, ¿no? Sí. Eh, Elton, ah, Total. Total, eh, Total, la compañía francesa, Total. Elf, sí. Exxon no existe aquí. No, no. No existe sí ninguna. quieres saber? Yo, estoy... creo que Manolo seguro que quiere hablar del petróleo. de qué, ¿Qué quiere hablar, uh, Manolo? Mira, atiéndeme un momento. Del petróleo, solo pod ¿Perdón? podría decir lo siguiente. Cuando, en el año 2001, antes, no, perdón, en el año 2002, antes de... ¿Manolo? Sí, estoy aquí. ¿Qué? Ah, ok, ¿Qué pasa? Eh, era por si... Te que quería pasar a Ismael por si querías preguntarle algo, que él sabrá más que yo, sobre esta colaboración o esta... Mm -hmm. Esta colaboración del IBI-Sinegal. Mm -hmm. <risa> solo he visto... Solo he visto carteles eh, que me informaron que había esta compañía, hoy en Senegal, sí. Yo no sé nada de esta compañía. Es una compañía libiana, creo. Ya. Yeah. No, no... Sí... Bueno, Sí. Y otra novedad respecto a una cosa de actualidad en el país es la conferencia islámica. Sí, hace una semana, de dos o tres días, okay. hubo aquí la conferencia, la, de la organización de la conferencia islámica. Mm. ¿eh? Hubo, creo, treinta, más de 30 jefes de Estado, todos venidos de países musulmanes, okay. de Asia, de África y de, de, de Medio Oriente. Uh -huh. sí. Muy eh, bien. la última actualidad aquí pero se terminó el la cumbre se terminó hace dos dos días con qué conclusión manera? tampoco no sé? ¿Tampoco no, no, no. le no interesa no le interesa? No interesa no tienes confianza en esa es una una una cuestión de confianza es que me preocupo más de lo que pasa en, en mi colegio. Sí. Uh, Rafael ha visto, uh, uh, con conoce un poco el colegio, sabe que estamos en condiciones muy difíciles. No tengo tiempo a ocuparme de política de no sé qué otro. Muy bien. ¿Cómo se llama el colegio? Mi colegio se llama uh, Luga Atiyuri. A es una palabra que existe también en español, creo que, que es eso, porque fue una, un antiguo puesto militar, ah. durante okay. la colonización. Me, me, me, ¿Me oye bien, Manolo? Perfectamente. Yo lo que me gustaría es de que ustedes también le mandaran mensajitos a Sarkozy, ¿no? ¿Eh? Porque ellos eh, estuvieron mucho tiempo ahí en su país y ellos soltaron eso en el año, ¿cuál fue? ¿Cincuenta y pico? Que consiguieron la independencia Senegal. La, ¿La independencia en Senegal? Sí, en el año 1950 y algo, ¿no? En 1960. 60, ok. Y, eh, pero pero mira una 50. cosa. ¿Eh? Sí, en el año eh, 60... Eh, eh, Pero los franceses nunca se han ido de ahí. Siguen ahí. Tienen ejército. Ustedes tienen una moneda que se llama Franco Sheffard. Es decir, que sí, es, están ahí de alguna es que está, manera. ¿No? que está usted burlándose un poco. ¿No? ¿Cómo? no bromeando. No, no. No, hombre, puedo ser un poco irónico, Ismael, pero quiero decirte que es muy curioso Perdona, uh -huh. lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es decir, la situación uh -huh. de África no la ha generado uh -huh. el africano. Eso lo yeah. tengo muy claro. Uh -huh. Más bien la ha generado uh -huh. el Tubap. ¿Sí? Venga. Tubas, pero, pero hoy somos amigos. Sí. Nosotros y los Tubap. Claro, claro. Pero, pero yo... Bien. Lo que yo quiero decir es de que África tendría que ser consciente muy directamente de las personas que han sido las que le han esquilmado y tal y tal, porque tiene nombre propio. Una parte es la francofonía, que es Bélgica, Francia y tal y tal, y luego otra la sajón, que es de Gran Bretaña y tal y tal, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es decir, nosotros, nosotros todos los europeos, todos los ciudadanos del mundo estamos pagando lo que unos sinvergüenzas no han parado de hacer ahí. ¿Comprendes? Entonces, por eso es muy importante que las nuevas generaciones, que los niños nazcan con... Nazcan no, sino que se desarrollen con un pensamiento más, más humano, ¿no? No, ¿qué, ¿qué es esto de esquilmar y matar por recursos naturales? Pero si se van a acabar igual. Creo que algo, eh, quería Ismael aportar algo. Mm. Lo vi con ganas de hablar con el 4 de abril y también sobre este tema. Bueno, cuando hablaba yo del 4 de abril próximo, es para señalar que será el día de la fiesta de. Uh, el, el día en que se, le, se celebrará uh, la independencia de Senegal. Es el 4 de abril cada año y uh -huh. estamos esperando a unas manifestaciones. Okay. El okay. día 4 de abril okay. es lo que quería decir eh, y pasar el teléfono a Rafael. Okay. Porque no me siento muy, muy bien en mis anchas aquí. No estoy preparado a emisión, a, para, para, para intervenir en esa emisión. Vale. Ok, ok, Ismael. Pero de todas maneras es fabuloso. Es un, es un placer haber contado con Ismael. Eh, lo he cogido así un poco por sorpresa y después de una jornada muy dura de trabajo. Hay también, hay huelga también, ¿no? En, hay huelga de profesores. Es el, hay unas festividades ahora muy importantes y en, religiosas. Es el gamu, es el maulut el maulud. Es decir, es el nacimiento del profeta lo que se celebra Y entonces se paran las clases Ha habido también una semana muy difícil Porque con el tema, con el tema de la conferencia islámica El calor también me dice Ismael Él es de San Luis Es de, es de, es de la orilla del mar Y aquí en Lugas tiene un clima muy distinto Aquí pasa, pasa calor Creo que podemos seguir en con Ismael, también él sabe mucho creo que tú has estudiado historia, ¿no, Ismael? Uh, ¿Otra historia? No, especial, ¿tu especialidad? ¿Eso es español? ¿Es español? Lo, lo, lo he enseñado durante... He enseñado el español durante 25 años ¿eh? desde los años 80 a, a año 2005 ahora soy director de un colegio Perfect. Aquí dec decimos colegio medio, pero eh, comienzo a perder un poco la facilidad de, de expresarme en español porque no lo hablo desde tres años, ¿Tres años? porque ahora soy director y hablo más francés que, que español. Antes yeah. lo hablaba cada día en mis, en mis aulas con mis alumnos. ¿Y has podido viajar a España? Sí, una vez en, en Madrid. He eh, vivido en el en, en, en, en colegio mayor que se llama Nuestra Señora de hace. África. sí. <risa> Yo estaba ahí. Sí. Pues Ismael, muchas gracias. Eh, ya conoces a, por lo menos, a Manolo. Están también en los mando, seguramente, Tili. No está. sé si está por ahí, Tipe, todavía. ¿Estás Pipe, por ahí? Tipe lo tengo sí, aquí. Estoy por ahí. Seguiremos más en contacto. Eh. Podríamos poner un poco de música y volver a conectar un poco más tarde? Eh, teniendo noticias de Amadú. Venga, ahí va. Oye, un, un saludo bueno. muy solidario para todas esas personas de corazón que están ahí, ¿eh? Que, que apreciamos. Dime, amigo. Hermano, dígame usted. Cuídate. Y. Ismael, cuídate mucho. Hermano, cuídese. Gracias, Manolo. Venga, Gracias. hasta siempre. Un abrazo. Ya, hasta luego, Manolo. Suerte. Chao. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. A ver qué música nos pone. Hasta ahorita. Die heeft geen balloonskans. Maar ik heb ook. Ik naar de balloonskans. Baba ker lu nam baizara ba yukhatim mandala loge yisayi baba ker lu tenginid kubah segala baba ker kai kai kai lu nyuboleke langge langge kewa baba ker lu.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 Andamos, chiquillo. Estamos, ver, ¿Esto es bueno? Sí. Buena tierra, oiga. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Cómo va el programa? Pues lo llevamos. Mira, yo acabo de llegar, estoy tomando conciencia. Pili está manejando eso del 10. Hemos podido tener una comunicación con Rafa bastante buena. Ah, qué y, bueno. Y, y, y en ello estamos, chico, porque yo tengo, tendría tantas cosas que decir. Pero que a veces pienso que mejor es no hablar, tú. <risa> Sino que, claro, porque ya estoy cansado. ¿eh? Yo tampoco aguantaría que me vinieran a contar historias milongas, ¿no? Claro. Sino que mejor es ir al tajo. Tajo por aquí, tajo por allá. Tajo, tajo. Tajo, tajo. <risa> ¿Cómo estás, Pablo? Pues mira, cansado, sin llegar a casa todavía. Cachin diez. Y... y con mucho tajo, pero... Pero también con muchas ganas de seguir, de, segui de seguir hablando, de seguir eh, diciendo que queda mucho por hacer, que no está ni mucho menos eh, todo eh, ya en marcha, ¿no? Y ni, ni todo inventado. Desgraciadamente tenemos que seguir inventando cosas para mejorar, tanto en la, en la cooperación al desarrollo como, como en estos países tan desarrollados como el que tenemos, ¿no? Claro. Donde vemos todos los días las injusticias, la, la esclavitud de la que nos beneficiamos todos, de la que todos somos un poquito responsables, que no es que sea un grupo de dirigentes o de empresarios que, evidentemente, tienen más responsabilidad que nosotros, pero por otro lado, hay muchas injusticias que somos nosotros también los responsables de seguirlo permitiendo. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En intentar cambiar. Las eh, responsabilidades, ¿no? Intentar que la gente tome un poco de conciencia y poniendo el dedito en esa vía de agua que es la injusticia, porque a veces tienes esa impresión, ¿no? Que tienes una vía abierta de agua que entran toneladas de agua y tú con un dedo intentas evitar que entre menos. Claro. Pero se, se hunde la nave, de todas formas, ¿no? Se hunde, pero si ponemos muchos deditos. Tendrá que ser la vía muy grande para que no funda, ¿no? Exacto. Y en eso todavía tengo yo la, la esperanza y la intención de seguir eh, viendo gente nueva, ¿no? Que impresiona cuando ves gente muy jovencita que arrima el dedo en este caso, ¿no? Que arrima eh, la mano para, para seguir ayudando, para seguir colaborando. Tantas, eh, tanta gente que yo creo que... Sí, tienen un día mundial donde le hacen un reconocimiento al voluntariado, pero deberíamos de verlo todos los días. Claro. Voluntarios de todo tipo, ¿no? Y en todos sitios. Uh -huh. Y eso te anima también a seguir, a seguir creando, ¿no? Y a seguir eh, en el tajo, como tú has dicho. Exacto. Yo le comenté una vez a Rafa, Pablo, de que si no estuvieran las ONGs y todo este voluntariado que hay por el mundo esparcido, ¿no? Que es cuando tú... Eh, estás en un país tal y cual, aunque tú tengas eh, tu estatus eh, de, de, de europeo y tal, pues el aborigen de allí te lo agradece y se da cuenta, ¿no?, de que, de que si no hubiera sido por, por, por toda esta gente que está haciendo voluntariado, este mundo yo creo que se hubiera ido al carajo muchísimo antes, ¿no? Todo es cuestión de cambiar el, eh, el sentimiento por el odio, ¿no?, ¿Eh? El, ya veremos por el rencor, ¿no? Porque, en fin, el mal rollo en una palabra, que es lo que creo que ciertas mentes se han dedicado a, a, a sembrar en este mundo, ¿no? Desgraciadamente. Y sí, yo creo que también, y vuelvo a, a lo que hablaba antes, Manolo, en el sentido de nosotros también, ¿no? También en general, sí. es, es cierto que hay un grupo de personas que que están todo el día eh, intentando sacar las cosas para adelante y que lo creen firmemente. Pero eh, nosotros también cerramos los ojos y escuchamos cifras y escuchamos miles de muertos, miles de infectados. Eh, y no, no le prestamos atención, no le prestamos la atención. Su y es dedicar un poquito de tiempo al año, un poquito de tiempo en tu vida, decir, bueno, pues este año voy a plantearme bajar unos kilos, ir, a, ir al gimnasio, pagar la tarjeta del corte inglés y además echar una mano, ¿no? Y eh, desde el día que empecemos a hacer eso, echar una mano en la conciencia, en la conciencia de que las personas no sigamos tolerando frases en la calle, chistes, eh, que nuestros amigos o compañeros eh, presuman de, de ir a putas, por ejemplo, y perdón si... Eh, si la, la palabra le molesta a alguien porque son personas eh, prostituidas no y es una esclavitud que estamos viendo. Seguir permitiendo que nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro eh, hermano contrate a una chica por 600, horas, 600 euros perdón, para trabajar casi 600 horas. Y permitir todas esas injusticias aquí, pero también allí porque la cooperación, si algo ha demostrado en todos estos años que llevamos es que no es suficiente o no es válida o no sirve de nada porque bueno no no hemos conseguido una igualdad yo creo que a lo mejor estamos equivocados en el tipo de cooperación que hemos conseguido el, o que el modelo que hemos llevado hasta ahora no yo creo que hay que eh, dar la oportunidad también a la gente en su país hay que eh, pro, eh, procurar que los gobiernos de los países enriquecidos eh, trabajen directamente para garantizar que los países empobrecidos puedan tener la oportunidad de empezar a tener la gestión de sus propios recursos sin utilizar la excusa de modelos de corruptos que eh, es una excusa desde mi punto de vista porque son gobiernos que nosotros estamos manteniendo, son gobiernos que a nosotros nos interesa que estén. Entonces, hasta que no podamos nosotros elegir los gobiernos que estén a de acuerdo en acabar con esos gobiernos corruptos en, en los controles de los países empobrecidos lo tenemos difícil y eso sí que lo podemos hacer todos ¿eh? eso sí que lo podemos hacer todos y deberíamos de por lo menos plantearnos pues sí me parece y, y además bien. bueno, eh, seguimos haciendo cooperación como de aquella manera llevando hospitales que es la parte quizás que, que más me toca llevando también eh, vehículos, llevando eh, educación, llevando material escolar y todas estas cosas que están muy bien pero seguimos sin eh, empresas sí. crear empresas, generar empresas, porque la gente eh, igual que aquí, igual que nosotros, o sea nosotros si no tuviésemos una posibilidad de, de generar algo de riqueza para, para nosotros mismos primero y para nuestra familia después porque el, somos así de egoístas, ¿no? Tú quieres estar bien con tu profesión, con tu cartera y con las necesidades básicas de tu familia. Y nosotros eh, creo que eso es una cosa que la, la cooperación nos ha planteado, la pequeña empresa, la empresa pequeña, el promocionar, que una persona esté donde esté, pueda empezar un modelo empresarial y salir para adelante. Con, con lo que estoy diciendo, que soy consecuente, ¿no?, de, de hablar de un modelo economista un modelo eh, que va hacia el desarrollo empresarial, pero es que creo que eso mm, hace que la gente pueda tener una ilusión para trabajar. No estoy hablando de multinacionales en el Congo, pero sí estoy hablando de que un par de jóvenes puedan poner eh, su taller de, de, de bloques o su taller de carpintería y que le pueda llegar la herramienta necesaria para hacerlo, o un tractor en Mali para sembrar cacahuetes, ahora con esto del biodiesel, es tan difícil comprar un tractor en Mali, es que es dificilísimo, familias que tienen hectáreas de tierra que no las pueden cultivar porque solamente tienen un, un, un sacho, como diríamos aquí, para poder sembrar el cacahuete, con lo fácil que es para nosotros conseguir un crédito, ...y comprar un tractor y hacer que esos 25 miembros de esa familia... ...y además estoy hablando de, de personas que conozco... ...podrían vivir con, perfectamente con, la con el cultivo en esas hectáreas de su, de su, de su padre... Eh, del, ...del cultivo de cacahuete... ...pero nosotros no simplemente lo que vemos es un, un pobre desgraciado... ...que vino en una patera, que llegó aquí, que tuvo la suerte de llegar... Y que, bueno, que probablemente lo manden para allá. Lo vemos así. Tenemos que luchar también porque es, no, este muchacho no se suba en la patera. Segundo, tenemos que luchar porque se le trate bien si llega aquí. Pero también tenemos que ver por qué salió de allí. Y es simplemente porque no hay un tractor. O no tiene la posibilidad él y su hermano de comprarse un tractor. Sus hermanos, sus casi 20 hermanos. Entonces, eso lo tenemos que pensar. Lo tenemos que pensar seriamente también, ¿no? ¿Qué modelo de cooperación? ¿Y cuánta gente hace falta o cuántos intelectuales, cuántos tubab inteligentes hacen falta para que se dé un modelo de cooperación y funcione? No lo sé, yo creo que, que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, que no, los que estamos haciéndolo ya no podemos, pero sí podemos eh, seguir contagiando a gente de estas iniciativas, de estas ganas de hacer cosas. Y sueño con que los hijos de mis hijos vean un mundo menos eh, injusto. Correcto, qué bonito. Pero mira Pablo, tú no crees que, que es curioso, ¿no? Que, que es una contradicción. Es decir, vamos a ver, ahora mismo, en este momento, eh, se sabe que la riqueza de un país es por lo que tiene, ¿no? Por lo que puede explotar, sí. por sus recursos, ¿no? Uh -huh. Tú fíjate que en Europa no hay ningún recurso. Nada. ¿Cómo que no? Bueno, perdóname, me refiero debajo del suelo. Ah, bueno, bueno como tal. Eh, claro, y en cambio África, que encima está todo el mundo hecho polvo, resulta que debajo del suelo tiene la intemerata, todo, ¿vale? Entonces, esto que hoy en día lo estamos viendo y siendo conscientes de que hay un latrocinio, que hay una cantidad de multinacionales en África que están Bueno, masacrando a diestro y a esto, para llevárselos... Y yo ya te digo, me da igual que sean americanas, que inglesas, que chinas, que francesas, que españolas. Me dan tres cuartos de lo mismo. Yo lo que digo es que es imposible que un continente que sea rico, que contiene eh, re, re, recursos que no los hay en ninguna otra parte del mundo, como es el coltan, uranio, y tal y tal, ¿por qué tienen que ser tan pobres? No, yo, yo. Pero, pero es por, por esa por esa ley de la que te hablaba de, la, de los países enriquecidos a base de empobrecer otros países. Eso es un Hasta delito, que nosotros ¿no? Nosotros no tengamos la conciencia de que eso lo estamos provocando nosotros comprando el Nokia o, comprando, eh, eh, o dejando que nuestros gobiernos se lleven toda esa materia prima sin dedicar a invertir, porque yo, yo no me voy a meter con los norobos los, o los suecos que hagan los Nokias, no sé quién son esos señores, pero lo justo sería que se le comprase la materia prima al Congo al precio que cuesta, y luego que hagan los Nokias quien quiera, por decir una marca, ¿eh? por, decir un, por, decir, por, por poner un ejemplo. Sí. Y a mí no me importa que todo el oro que hagan las medallitas de la Virgen de Candelaria, ese oro venga de Mauritania, A mí no me importa, y que lo hagan aquí, y que lo haga el cura de Candelaria, y que se lo venda a las señores y a los señores que le ponen la medallita a quien quiera, o que nos ponemos la medallita, vamos a ser justos con eso. Pero que se toma Mauritania al precio del oro. Sí. Y eso lo podemos decidir nosotros. Lo podemos decidir nosotros porque nuestros representantes no son más que las personas que nosotros elegimos que se pongan ahí. Manolo... Sí, sí. Tengo que dejarte. Venga, pues es en una pena, momento. porque es estabas, estabas muy interesante, es un placer. Es muy que interesante, Me gustaría poderte llamar en otro momento y sí. entrar en eso, sí. pero es que me acabo de encontrar con un pequeño problema aquí en la calle y voy a intentar solucionar. Venga. Cuídate. Ya te contaré en otro momento, okay. ¿vale? cuídate mucho muchacho. Venga, gracias. Una perrita de música, porque lo que ha dicho es tan dulce que no quiero... El expresidente ha defendido la intervención en Irak, es a la BBC. Ha considerado que en ese país hay libertad y la seguridad es mejor, horas antes del atentado que se cobró 36 vidas. Es mendaya, o sea, se insistir y no mendaya. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un banquillo ante el Tribunal Penal Internacional donde algún día su puto culo se sentará, ¿entiendes? Y tendrá un señor digno. ¿Eh? Digno y justo que le dirá: Usted ha sido cómplice de asesinato de un pueblo indefenso. Por lo tanto, usted es reo de lesa humanidad. Del delito de lesa humanidad. Él, el otro mandangas, el Bush, este, y el Tony, Antonio, Antonio Ubler, Esos tres. salva coniam te sí mira eh, eh, je manuel okay? a Un petit mais attends la la parol se uh, en, dang, en dang moi jab bolo en dank en dank moi jab golochiyai na mais ça j'étais pas moi ça dit quoi en passant toi tu es plus fort que moi ça tu es plus fort que moi en français non non non non no, no. vous parlez ah, très man. bien <laughs> CC11, kijk maar. Wat? Nangadef, Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? ¿Ale? ¡Ale! A pedir música por vos, por todos ustedes, un poquito de ¿Qué está música. ¿Eh? ¿Qué está ¿Y, y, y? te no, no. Mira. ¿Qué? Ah, hola. Hola, Rafa. Nada, aquí estaba también. Mientras hablaba con vosotros la chica, aquí un chico me estaba vacilando un poco, <ríe> eh, diciéndome que quiere... que le lleve una chica de España. Ah, que le lleves una chica de España. Pero, Sí, creí una chica de España y también decían, preguntándome que yo aquí donde vivo, que aquí es igual. Y bueno, yo le decía luego, mira, eh, pues nada, y me decía, esta chica con la que estás hablando ahora, que es por cierto, la chica que ponía París en la camisa, pues dice, esta te la doy a ti, y, y le digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué es tu propiedad? Y el amigo que está al lado empieza a reírse y le dice, no, no, no, no, no. no. Bueno, pues eso es una... Escena aquí caminando por una de las calles de Luga Fíjate. ¿Qué novedades hay del meneo del mundo? Porque aquí yo de correo electrónico y eso pasando olímpicamente. ¿eh? Bueno, pues el mundo ya sabe, se están cumpliendo los cinco años de, de lo que todos hemos tenido que soportar y seguiremos soportando. Y hay un meneo en el Tíbet, en unas manifestaciones ahí de los monjes y con una represión brutal por parte de China ¿vale? y luego hoy la presidenta de Alemania ha estado en Israel y ha dicho el holocausto nos avergüenza claro, está bien no, no pueden, bueno, no yo... pueden decir claro, no, no es, es como el iraquí, ¿no? o el americano, oye tú, perdona si, si nos hemos pasado ¿no? tú te has enterado que esa compañía, la Blackwater, que son unos carniceros, unos canallas, bueno lo, lo peor, lo peor, resulta que es la seguridad de la ONU. Unos tíos que han sí, estado demasiado. Nube... De sí, ONU. sí, sí, sí, sí. Y luego otra compañía británica también, que ha cometido perrerías. Es que son los de siempre, chato. Qué vergüenza. Qué ¿verdad? vergüenza. Eso, díselo ahí a los senegaleses que, que ellos. Gracias a Dios tiene un continente que pasarán cosas, pero no estas aberraciones, colega. Es que esto ya es de Matrix, tú. Bueno, aquí hay, una, hay un, lleva, eh, un periódico satírico. No es el jueves, porque tiene menos páginas, y, pero también es interesante. Y llevaremos un llevamos un ejemplar para allí. Hay una viñeta eh, referente a este encuentro islámico. Sí. Esta conferencia islámica eh, En la que sale eh, Por una parte el presidente de Sudán Y el presidente de Chad levantando, levantando las manos Encañonados por el presidente de Senegal Que les apunta Con una metralleta Y detrás tiene a un saudí Que tra, viene trayendo Un saco de dinero ¿no? Pero... Diciendo pues que Durante la se ha intentado Obligar a Sudán y a Chad hacer las paces mediante una fuerza o una amenaza militar apoyada por un recurso económico que es el saudí, ¿no? Sí. De eso se estaban riendo estos caricaturistas, también se reían de más aspectos de esta conferencia islámica, dibujaban a los eh, saudíes y gente de Emiratos Árabes y por ahí que pasean eh, yendo de fiesta por Dakar para ver a verse con prostitutas, en caricatura, esto, en dibujo, ¿eh? Uh -huh. En dibujo. Y, bueno, aparentemente, eh, bueno, pues simplemente criticando que para una cuestión que supone que es por el vínculo islámico de todos, pues que la práctica habitual sea que los mm, representantes tengan una actitud poco, poco ejemplar de lo que intentan vender, digamos. Uh -huh. ¿No? Claro. Esas son las caricaturas que se, que se nos pasó estos días y en general la conferencia islámica ha supuesto pues otro golpe para la población senegalesa porque cada vez que se monta un pifostio de estos como la visita de Bush o la conferencia islámica internacional con no sé cuántos países pues se para la realidad del país es decir, el gobierno recibe un dinero ¿sí? en este caso de los saudíes sobre todo para algunos gastos de la celebración pero se cierran las vías de acceso se controla la población se limita eh, la utilización de las calles de los recursos del transporte y entonces su capacidad y su económica de ese día o de esos días porque ha sido casi una semana de conferencia islámica se reduce en un 90% Vale ¿Estáis ahí? Sí, sí, sí ¿Me oyes? Entonces, bueno, pues La conferencia Islámica es eso. Puedo decir que estábamos en plena conferencia Islámica yendo al centro de Dakar y los coches, los taxis, no podían acceder a, a las calles del centro porque estaba vetado, ¿no? Otras vías principales de la ciudad cerradas también y todo un barrio como es el de, el de Almadí. La gente no podía caminar por la calle. Los propios habitantes... ...por las cuestiones de seguridad... ...que quedase en su casa... ...podía moverse alguna persona... ...pero si tenía una acreditación... ...para moverte por, por, por, por un barrio enorme... ...¿por qué? ...pues porque es la zona... ...donde en las proximidades... ...hay un gran hotel... ...que es el hotel más... Mmm, ...lujoso, emblemático de Dakar... ...que... ...que ahora no recuerdo el nombre exactamente... ...bueno y es ahí donde donde estaban los Meridian, Meridian se llama, Meridian, donde estaban pues todos los jefes de estado, de yo qué sé, Arabia Saudí, de Afganistán, había bromas también con, con Afganistán y cuando llegamos en el avión desde Tenerife, desde Las Palmas para ser exactos, bajamos a, en el aeropuerto y había un montón de de aviones, de líneas aéreas afganas, libias raras Y había todo un dispositivo que parecía que era que nos iban a recibir a nosotros, pero no, de, de gente en posición de desfile, ¿no? De aguantar firmemente bajo el calor y de, y de desfilar marcialmente al ritmo de la chanfaria. Habían seguramente recibido a alguien unos minutos antes y ya, pues ya había acabado. Observando también que en el aeropuerto de Dakar todo el sistema de los muros, ...que cierran los terrenos... ...de las pistas... ...son muy viejos, eh ...y hay poco... ...poco... ...poco dinero ¿no?... ...para controlar todo eso... ...y... ...y al... ...en... ...casi cerca de los terrenos de las pistas... ...puedes ver chabolas... Eh, campos... Mmm, ...o parcelas donde hay... ...eh... ...vacas o cabras... ...y... ...bueno, así también uno se explica cómo cómo pudo ser posible... Que, ...que un chico se subiera al fuselaje de un avión... ...que iba hacia Bélgica desde Dakar, ¿no? Hace unos años... Sí. ...de hecho lo hizo dos veces... No. ...en la primera sobrevivió, en la segunda murió... No. ...es decir, pues nada, no, se si metería por ahí adentro... ...iría escondido por el suelo como pudo... ...sería un vuelo a lo mejor un poco de noche... ...y bueno, la, la, la fijación con Europa llega hasta ese punto... Me comentaba Ismael hace un rato también que, que él eh, cada vez tiene más problemas con los alumnos. Cada vez les es más difícil eh, prestar atención a las materias, al aprendizaje, porque están pensando en la construcción de un futuro en base a una salida a Europa. Nada más. Y es algo normal porque la realidad es que cualquier casa aquí esté un poco bien, está construida por un inmigrante. Y esta, por ejemplo, que estoy tocando ahora, aquí en la calle, seguramente sea así. ¿No? Sí. Entonces, claro, en, en, en esa situación en la, que, en la que casi todo el mundo que sale adelante es porque ha emigrado o porque se ha corrompido y el mensaje es o te corrompes o miras, o las dos cosas, okay. sin embargo, sigue habiendo gente que se queda e intenta construir desde aquí eh, alternativas, pero necesitan de nuestra mano, evidentemente, trabajar juntos. Pues, querido, pintan bastos, ¿eh?, <risa> A mí, me gustaría, sí, a mí me gustaría que pintaran rosas o, o ¿qué te digo yo? Pues hasta verde que, era, verde, que era mi valle y todas esas cosas. Pero pintan bastos, colega. No, no creo que pinten tan bastos. ¿eh? No, para... es decir, eh, no, es que depende de, de, de no se concentre un poco a mirar uno, ¿no? A, es decir, si, uno, si nos limitamos a recibir la prensa y buscar por Internet Noticias... Evidentemente vamos a descubrir cosas, planes, la mayor parte de las veces malos, ¿no? Sí. O estructuras que funcionan de forma tal que limitan a las personas. Pero eh, si luego estás con las personas en un lugar como este, eres consciente sobre todo de sus potencialidades, como ahora mismo hace un rato estábamos hablando con Ismael, ¿no? O como hablamos siempre con Amadú o con los chicos de sectores, ¿no? Y ves como realmente una pequeña, una pequeña colaboración en el plano de la comunicación crea una, una dispersión positiva de, de contactos. En el caso de sectores es claro, es decir, el videoclip que hemos hecho juntos eh, les ha dado un montón de, de vida, claro. es decir, les ha, ha abierto contactos. Eh, les ha abierto eh, respeto de la gente. Mm, les ha posibilitado a que les ha donado a alguien. Les han hecho entrevistas. Eh, ahora ya un abanico. Hay una gente en Barcelona que quiere ayudarles, intentar poderlos traer algún día a un concierto. Por otra parte, los estamos conectando con un grupo de gente que va a viajar a Senegal próximamente y pueden animar un festival que sea de utilidad para los objetivos de ese viaje de un grupo de estudiantes de animación sociocultural y también para los objetivos de ellos. Y esa potencialidad no es nada comparada con lo que significa el hecho de que haya un rapero en, en Tenerife que esté conectado con ellos y que... Juntos pueden hacer que los raperos de Senegal y los raperos de Tenerife empiecen a trabajar juntos. ¿Raperos unidos? ¿Jamás serán vencidos? ¿Sí? ¿No? Sí, al fin y al cabo son, son, son, joven, son jóvenes que están expresando cosas críticas que deben llegar a otra orilla. Claro. Es que la la mejor manera de, de hacer que llegue en es mensaje. que tengan el mensaje con, que lleguen incluso a compartir mensajes o sea, Si es fuerte ya que se hablen imagínate lo fuerte que puede ser que claro. en junio pueda estar Aarón y otros raperos de Tenerife sí, aquí sí, claro, claro. y que lleguen a construir juntos canciones mezclando wolof español y pasando puntos de vista de un lado y del otro sí. pero juntos pues me parece una idea imagínate más. que lo hicieran por ejemplo un poco más adelante Pues estos los raperos que están ahora mismo muy de moda, ¿no? Sí. Yo que sé, violadores del verso, SSBK, creo que es otro, ¿no? Sí. Bueno, pues que, que esto empezara a, a generalizarse. ¿Mm? Sí. Eh, la, la denuncia eh, y la poesía de un lado y del otro se complementan porque son realidades que se afectan mutuamente. Estamos conectados, estamos en el mismo barco. Es que la música que... no tiene fronteras, Rafaelillo. Es lo único que de momento no, no, no pueden llamarle... Es, esta música es ilegal, es inmigrante, eh, no tiene papeles. No, no, tío, no. La música tiene sonidos, tiene compases, tiene mensaje. La música está por encima tuya. A ver si te enteras, animal, que es que no hay manera, chico. ...es que tengo aquí delante las palabras del imbécil este... ...y me las voy a quitar porque me está poniendo enfermo... Eh, sí, quita. ...no sé ni quién será, pero mejor quítalos... Quítalo no, ...te voy a dar una buena noticia... ...es posible que, que, que Garzón... ...vaya para juez del Tribunal Supremo... Eh? ...del Tribunal Penal Internacional, perdón... ...ay, eso mejor... Ayúdame. ...el tío se ha caminado por todos los pi eh, países... ...y lo ha hecho en un documental, en dos partes... Que, que ha estado en Guantánamo Ha estado en Argentina, en Chile Ha estado controlando todos los países Del mundo donde hay dictaduras Y no se respetan los derechos humanos Bueno, pues que se ponga ahí Y va a tener trabajo Le vamos a dar bastante trabajo Porque de entrada sí. Va a tener que simplemente Hacer que los centros de retención De inmigrantes Sean transparentes Como el agua Claro. Tierra Nevada. Exacto. ¿No? Sí, señor. ¿No? Sí, hombre, porque sean no son sé... accesibles, claro. visitables, y que toda la gente que está en un centro de internamiento, durante el tiempo que tenga que estar en Europa sí. retenido, claro. no esté detenido. Es... Exacto. Exacto. Aislado claro. y emprisionado. Claro. Claro. claro. Sino que pueda estar trabajando con gente como nosotros y como mucha otra gente que seguramente algunos nos están oyendo ahora y dirán, Cocho, pues ¿por qué no? ¿Qué va ¿Están ahí durante un mes? ¿O oh, puede que puede llegar a ser más si la Unión Europea sale, saca adelante un plan de ampliación de los centros de retención a 18 meses y medio? ¿Pero qué barbaridad es esa? ¿Y no poder hablar ni, ni hacer nada juntos? Yeah. Cuando tenemos un problema común Porque vivimos el mismo mundo todos. Lo que ocurre no? en un lugar afecta inmediatamente, casi inmediatamente en el otro. Claro. Vamos a estar perdiendo, siguiendo perdiendo el tiempo. Tenemos que sentarnos juntos a hablar. Aquí viene un talidez, me pasa al lado, un chiquito joven, chiquitito, chiquitito, a pedirme dinero. A pedirte dinero. Claro. Ya se ha salido. Claro. Y... ¿Estás ahora en la calle o estás? Sí, estás en la calle, ¿no? Hablando por. Sí, estoy caminando por la calle. Qué maravilla. Paseando un poquillo. Paseando una, Creo bien. que Amadú, a lo mejor, ya ha llegado, ¿eh? Ah, sí. Porque veo aquí un taxi apartado... Pero nosotros. Pili me está marcando el reloj. Sí, sí, ya tenéis que ir. <risa> bueno, pues. No, no, no, no lo veo todavía, no ha llegado. No, aguanta. Aguanta, hermano. Entonces, nada, que por aquí el trabajo va adelante y que mañana, sobre todo, va a ser un día, un día chulo porque vamos a tener a. Super Adrián, Super Ollana, Ole. Super Marijose. Eh, estará también Ibrahima con nuevas grabaciones que ha hecho con su cámara. Ah, otra noticia, Babacar. ¿Te acuerdas de Babacar? Sí. Venga, sí, vamos a ver. Babacar, eh, con su cámara, fue a grabar una manifestación que hubo, pero con la cámara que le enviamos. Sí. Pero la policía le quitó la cámara. Ok. Entonces, él. Sí. El fue a recuperar la cámara, consiguió recuperarla a cambio de borrar las imágenes. Ah, muy bien. Y ahora mismo él está con la cámara en Kaolac, que es un lugar central de la cofradía Tijani, donde están celebrando el Moulut, el nacimiento de Mahoma, sí. y entonces va a filmarnos cosas para que veamos cómo se celebra, esto existe esta celebración, subir la red. También la gente de sectores, con la cámara que le enviamos, ...han podido grabar algunos conciertos... ...en los que han participado... ...y las imágenes también nos las han dado... ...para que las llevemos para Tenerife... ...las subamos a su web, etcétera... ...y también hay otra cámara más... ...que es la que está en Goré. ...entonces... ...si mañana tenemos tiempo... ...vamos a intentar visitar a Daniel Khan, mm. ...por lo menos... ...tienen visitarle... Y, ...y ver qué han conseguido hacer con esa cámara y ver cómo están, si han variado las posibilidades de conexión de Internet en la isla, y poder hacer un poco un presupuesto, ya que contamos con una gente en Barcelona, en la No Barris, dispuestos a, a hacer fiestas y recaudar dinero para, para el colectivo de artistas de Goré. Que okay. ocupan lo alto de la isla, lo que era una fortaleza militar, y ahora es búnkeres utilizados para la paz fíjate bien, eh, de, de lo que fue primero un lugar donde se llevaban a los esclavos porque al ser una isla y no saber nadar no podían huir, eh, y después de ahí ah. se les enviaba para América y tal y tal. Después una fortaleza militar para apoyar al régimen francés, francés de del nazi, ¿eh? Entonces, Cierto, el Vichy, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Venga, y después para para que al final eso se haya convertido en una especie de semi-lugar paradisíaco, de, de buen rollo, buena vibración, buena gente, los baifal, ¿de acuerdo? Y toda la violencia y todo lo que representó en su momento se ha convertido en un lugar desde el cual se puede intercomunicar al mundo, digo yo. Sí, pero tenemos que reforzar esa... Es decir, hay cosas que oír allí y hay cosas que decir desde allí, pero... Hace falta el canal. el canal, tener un internet, un ordenador, unas cuantas cosas. Bueno, hay un ordenador que donó Pierre que está ahí con Daniel Kahn, sí. y hay una cámara de vídeo que donó una, una serie de personas que están también ahí. Y hay que seguir aportando un poquito más, por lo menos poder mantener una internet y, y bueno, y conectarse y radiar Sí. y que Irradia pueda ya por fin tener una participación importante y pueda durar más horas al día y pueda trabajar por más, por más lugares y que sea de ellos, que ellos utilicen el canal claro. para comunicar con la población inmigrante, con la población europea y con la gente retenida haciendo el entrenamiento también, ¿no? Exacto. claro que sí, pues eso es lo Entonces, más importante Claro, y nos queda una cosa que intentar hacer en este poquito tiempo que nos queda ya en este viaje, por lo menos a mí, que es, eh, por lo menos, si no hacer el periódico, poner ya eh, el, el redactar, las bases de ese primer periódico de las dos orillas. Uh -huh. ¿Para que Entre Adián, Ollana, mi José, Ibrahima, Amadú, yo vosotros a través de internet y del teléfono decidamos esto es algo que transmite por lo menos cosas importantes que ocurren y cosas importantes que pueden seguir ocurriendo y que pedimos conexión a la gente con esto y conciencia de estos datos y eso podemos, podemos arrancarlo el texto, terminarlo de definir y dejar un dinero para que se pueda fotocopiar acá, la edición en francés y simultáneamente eh, hacer las fotocopias en Tenerife y empezar a distribuir en los dos lugares. Aprovechando el viaje que hagan Ollana y, Mar y Marijose por una parte del país y por otra parte Adrián y sus colegas por otra parte. Más, el circuito humano por el que se van a mover sectores amadú avacar uh -huh. podemos asegurar que haya una buena dispersión de esa información ok, okay sí, sí sí. muy bien, Rafaelillo, ¿Sí? venga, pues leña al mono, tío, no hay más remedio ¿Eh? vamos allá, vamos allá Hit the monkey. ideas, aportaciones toda la gente que se quiera sumar a la aventura de la conciencia y de la acción Encontrará cómo hacerlo en cualquier lugar Pero si necesita un referente Y le parece que podamos serlo Que se apunten con nosotros okay. Ya saben, el, el correo electrónico es Puentehumano.gmail.com Y el teléfono lo decís vosotros, ¿no? Sí, es el 922 633 848. 633848 y la radio es Geneto y la asociación... Ahora, ahora la asociación te lo La asociación encuentro para todos... Te, te lo paso, que lo tengo aquí. Es la asociación... 671... La unión. La unión de asociaciones... El aula. Que está en Geneto. ¿Sí? sí. Y luego el aula, el teléfono del aula de Tenerife, que es el móvil, que se está funcionando siempre también. 671 312 508. Lo voy a repetir. 6 1 312 508. ok Venga. Ja. Pues paz interior y paz exterior. Oye, sí, sí, sí, sí me ha gustado eso, ¿eh? Esa, esa frase de, de Ismael que nos ha explicado cómo es lo de la paz interior y paz exterior. Cuídate mucho, Rafa. Déjate abrazar por venga. ese cielo senegalés, ¿eh? Y, y vale, venga, nos vemos pronto y, y energía a tope, tío. Yo qué sé, la comunicación es vamos. fácil, estamos en ello. ¿Te das cuenta? Adelante, vamos a montar el periódico ese. Lo que va haga a falta. va a ser un rollo muy, muy, muy, muy útil. Venga. Sí, sí, sí, sí. Venga, un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Cuídense. Suerte. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Chao. Hey!